Bueno, también, gure tal de Quine, ba, solas sean Arigaren nean, ba Reincidentes, tal de Agombia Tudugu, Ongi, Etorri Fernando. Es que ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Bien, eh, recién llegados Hemos comido aquí en Echarri y, y nada, vamos para pa el festi que como lo abrimos Pues ahí, con un pequeño, una poquita de prisa, pero vamos sí, Bueno, pues eh, antes que nada agradeceros el bueno haberos tomado un ratico Para poder hablar aquí en el Atorchu y Ratia Y bueno, como yo, tú bien has dicho, inauguráis el festival, inauguráis el Atorchu a mar, ¿no? Sí, la verdad es que en un momento a veces piensas que hubiera sido mejor tocar un poco más tarde <risa> Por aquello de tener por lo menos las luces y eso y tal, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Tampoco abrir un festival de, con este carter de estas características. En realidad lo más importante es estar. Más que, que el orden y el, el buscar un poco, digamos, el egoísmo personal. Es decir, yeah. voy a tocar más o voy a tocar menos. Yo creo que lo importante aquí es estar. Y, y, y en eso quedamos cuando nos vinieron la gente de La Torzu el año pasado. Cuando tocamos en el charri, pues nos entraron y tal. y No habíamos tocado nunca en La Torzu. Uh -huh. Y, y a verdad es que había ganas y bueno, pues ahí estamos. Eso se iba, iba a preguntar, ¿cómo os llegó la invitación de... conocíais, ¿no?, que, que el Atorchu, pero ¿cómo os llegó la invitación de de tocar en este Atorchu tan importante? Vía mail, como todo últimamente. <risa> pues, sí, <risa> la y, tecnología pues, Sí, ¿eh? y luego nos reunimos, cuando tocamos el año pasado ahí en Echarri, no, vinieron un agente de la comisión de, de la organización de Atorchu, Y bueno, ya había quedado conmigo vía mail y tal, y en la comida pues estuvimos hablando, nos explicaron que aunque nosotros no hubiéramos tocado en la Torche en los 10 años que, que se había acelerado el festival, que ellos pues veían que, joder, que recientes era un grupo pues que nos Neuskadi pues tenía un papel determinado y que, joder, pues que les molaría muchísimo que tocáramos. Nosotros dijimos, oye, pues habla con los managers y con las cosas y si hay libre y hay fecha libre de hecho mañana tenemos un bolo en Bilbao o sea que también venía bien y bueno pues, pues para adelante porque vamos nosotros encantados uh -huh. y bueno tú también has dicho no que en Euskal Herria que, bueno, que se acogen bien ¿no? por, por algo será ¿no? bueno nosotros los primeros bolos de reincidentes fueron en el 87 y grabamos el primer disco en el 89 y ya en, en ese mismo 89 ya estábamos tocando aquí ¿no? eh... ...coincidió con un circuito de Gasteches impresionante... ...coincidió con aquella etiqueta o mala etiqueta de Rodríguez Calvasco... ...que estaba muy en auge... Eh, ...barricada, la polla, cortado etcétera... ...estaban en, en, en, su, en su apogeo en ese momento y, y nosotros pues eh, fuimos acogidos muy muy bien aquí... ...a partir de ahí quizá casi... ...yo creo que el público de Euskadi ha sido como una palanca casi para nosotros... Para, ...para que se nos conozca el resto del Estado español... ...porque no éramos nada y eso se lo debemos siempre a la gente de aquí y aparte siempre que hemos vuelto, todos los años que venimos se nos trata muy bien y para nosotros es un gusto seguir viniendo para acá y cuanto más, mejor Oye, pues a ver si es verdad y a ver si seguís muchos años viniendo, ¿no? personal 23 23, fácil se dice 23, pero jo, ¿eh? Para vosotros, ¿qué significa tocar en este Atorchu 10? Por el significado que tiene, la solidaridad De, ...para ti personalmente, ¿qué, ¿qué va a significar este concierto de hoy? Eh, estar presente en los movimientos sociales de Euskadi... ...estar presente en los movimientos de sanidad de Euskadi... ...y estar presente donde siempre estuvimos presentes... ...y además tocar para una gente que siempre nos trató eh, excelentemente... O sea, ...una gente que siempre nos ha tratado muy bien... ...que que nos ha llamado para, para miles de historias... Eh, ...más eh, con más multitudinarias, menos multitudinarias... ...en gaspeches o, o en actos, de acuerdo, en Bilbao para las gestoras de la amnistía, con el Chaña, con lo que que nosotros en aquella época, joder, pues, tocar en escenarios tan grandes era era una cosa increíble y nosotros pues, estamos permanentemente yo creo que en deuda con el público de aquí, ¿no? y sobre todo con las organizaciones que, que a nosotros nos nos, nos nos hicieron muchísimos favores a la hora de, de, de, de llevar la carrera a hacia adelante, ¿no? Uh -huh. y esto es bueno, una manera de agradecer ¿no? todo ese trabajo ...y bueno, y de aportar vuestro granito de arena también por la causa, ¿no? Sí, hoy lo aportamos de día, aportamos 55 minutejos... <ríe> ¡Qué bien! ...pero pero 55 minutos que van a ser intensos... ...vamos a, a intentar tocar a toda la pastilla... ...veintipico temas... Y, ...y bueno, a darlo todo, como siempre... Bueno, ...siempre que resientes en el escenario, al fin y al cabo... ...lo hay que verlo ahí en directo, ¿no? ...lo hay que con el corazón, con todo el corazón... ¿eh? Pues nada, pues a darlo todo y es que ricasco no, Es que ricasco a vosotros y que sean muchos atorchus más Venga, es que verte Bueno, no, que no sean, no, no, no, que no sean muchos atorchus Ah, que se me dio de decir que ojalá no haya ninguna atorchus más Porque no haya ni un preso político